cultural de nuestra provincia, que tiene muchas formas, que tiene muchos aspectos, pero que está relacionada con el compromiso siempre y la. y, y, y el esfuerzo. ¿eh? Porque hay que concentrarse, hay que compenetrarse y meterle para adelante, sobre todo cuando hay este, bueno, cuando hay para aprender y para disfrutar, y es por eso. que hoy le vamos a estar dando la bienvenida y le vamos a agradecer este, por un ratito de su tiempo a Micaela Ilesca, ella es este, curadora, es montajista y va a estar hablándonos sobre una, una visita guiada que en realidad es una exposición, pero vos no digas nada. Ahora le preguntamos a Micaela, a quien ya le damos la bienvenida y las muchas gracias. Mica, Juan Pablo Bertolini, te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. Tardes. Che, eh, gracias, eh, gracias por darnos un ratito. No, gracias a ustedes. C ¿Cómo estamos con la visita guiada, Micaela? Queremos saber este, qué tan eh, arduo es el trabajo, si hay frenes, y si, eh, eh, de qué manera se está preparando lo que se prepara. Bueno, la verdad que esto de las visitas guiadas es algo nuevo en la ciudad y demás. Eh, también veo que en muchos otros sectores se está dando, y me encanta esa oportunidad que se le puede brindar al público, De, de que también puedan conocer un poco del artista que está exponiendo de, de qué es y cómo se interpretan sus obras y demás eh, y bueno eh, lo, lo realizamos siempre en cheje galería de arte eh, la visita fue este viernes pasado pero como o sea, fue una publicación que, que hago siempre para um, convocar a más gente, Eh, pero la realidad es que yo estoy ahí todos los viernes desde las 4 de la tarde hasta las 8 y quien quiera puede acercarse y yo se lo voy a realizar con mucho gusto Muy bien eh, Bueno, en esta oportunidad estamos presentando una exposición que se llama Arte Gráfico y lo que queríamos eh, dar por reflejado es que en las artes visuales también hay otros artistas que vienen de otro palo Y que, y que también pueden mostrar lo que están haciendo En este caso también hay ilustradores Y hay diseñadores gráficos mostrando su lado artístico eh, Son 10 en total y, y bueno, están presentando pósters ¿Pósters? Pósters, sí Algunos Bien. están enmarcados, otros no Muy bien, muy bien. ¿Y que hay, hay este un formato eh, un, único, digamos, de pósters, digo, por el tamaño o por el, el sentido original de, lo, de los pósters, te pregunto? ¿O, o son un, un grupo de distintas características? Son un grupo de distintas características. En realidad les di total libertad para que pudieran seleccionar el tamaño que quisieran, el papel que quisieran y la forma de montarlo también. porque como te digo, hay algunos trabajos que están hechos en serigrafía o en otras técnicas y que requieren de, de tener un enmarcado, y hay otros que no, que son en papel ilustración y que están presentados así para que el público pueda eh, visualizarlos así, digamos. Y poder mm. llevárselos, porque la importancia de que sea una galería de arte es que eh, es un espacio de venta. Es un espacio de venta tal cual. Ahí este, muchas veces queremos, este, no digamos tapar el, el blanco de la pared, pero queremos colgar algo en casa, queremos poner algo que le dé un poco más de sentido a, a ese muro eh, que nos abriga y que nos protege, pero que en un momento nos cansamos de que luzca mmm, con el reboque nada más, con la, el, la pintura nada más. Y ahí, ahí podemos llegar a encontrar... Eh, Mica, eh, ¿lo que andamos buscando? Exactamente, todo, cada un mes y medio se renuevan las muestras y además van quedando obras eh, que fueron expuestas de los distintos artistas que van pasando y bueno, lo que hacemos es publicar en redes y invitar al público a que vaya y pueda pueda adquirir una obra para su hogar o donde quiera ponerla, porque también en este nuevo... Eh, en esta nueva era en la que estamos aparecen muchos coleccionistas de arte que no, que no necesariamente tienen que ser obras recontracostosas, sino más bien que estén al alcance nuestro y podamos tenerlo en nuestras casas, como decís. Tal cual, tal cual. La cuestión es eh, juntarse con algo de arte gráfico este, y no necesariamente tiene que ser un Rembrandt. Eh, justamente por eso está bueno tenerla a Micaela Ilesca, que es parte de lo que te podés llegar a encontrar en Cheje. Mica, ¿cuándo podemos eh, recibir, ser este, dignados por una visita guiada de la Ilesca en, eh, en, en el Cheje? Y bueno, nada, eso, contanos la dirección, los horarios, las posibilidades bueno, que hay. Buenísimo. Este viernes eh, también estoy, o sea, yo estoy todos los viernes. Este viernes, a partir de las 4 de la tarde, los voy a poder recibir, hasta las 8 estoy. Y estamos preparando, porque también dentro, sabemos que Cheje es una casa cultural, y dentro de la galería se dan muchos eventos de música. Entonces, por ahí surge que a veces caen, cae gente, y estamos también en medio del proceso de, de organizarnos para un evento musical que viene después. Nos van a encontrar en esa, pero es bueno saberlo, porque... porque son espacios dedicados a la cultura y al arte, y bueno, este viernes entonces, desde las 4 de la tarde hasta las 8, y después si quieren se pueden quedar, porque va a estar Mohamed y Flor con la sede de Los Peces, eh, haciendo un evento de música y literatura muy lindo, y va a ser un evento a la gorra, así que todo, todo ese plan se pueden armar para el viernes. Buenísimo, ahí está, y de paso vas por una cosa y de paso te encontrás con, te otra, con otra y sí. te entretiene otra, esto es este fundamental que hay que sacarse el sombrero Por la actitud que le pone Cheje, y entre todas las personas que se concentran, se organizan y se esfuerzan para, para que exista este, este multiespacio cultural. Está Micaela Ilesca, a la quien ya le agradecemos por este ratito. Gracias, Mica. Y no sé si nos quedó algo en el tintero que quieras mencionar, dar un agradecimiento, atención, lo que lo, lo que quieras. Obviamente, o, obvio, agradecer a Cheje que me está dando esta oportunidad hermosa de poder ejercer mi profesión y, y que somos muchos trabajadores culturales que estamos sosteniendo un espacio re lindo, así que invitar a la gente a que conozca si no conoce eh, y que la dirección es Alvear 455. Muy bien, ahí está. Gracias, Mica. Gracias, que tengan bien. buena jornada el viernes, entonces. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, ahí va. Mica es una del colectivo del Multiespacio Cultural El Cheje. Ya tenés dirección, horarios, posibilidades.